No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina de lejos dicen que se ve más claro que no es igual quien anda y quien camina y supe que el amor tiene ojos verdes que cuatro palos tiene la baraja que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja supe que lo sencillo no es lo necio que no hay que confundir Valor y precio Y un manjar puede ser cualquier bocado Si el horizonte es luz Y el rumbo un beso No es que no vuelva porque me he olvidado Es que perdí el camino de regreso Mamá